Eh, bueno, lo que queremos hacer acá, más que nada, es eh, pedir principalmente justicia, porque... ...esas tres personas que hoy están en libertad... ...yo tengo familiares trabajando en la misma empresa... ...en fábricas... ...y creo que esto no puede volver a suceder... ...y si nosotros queremos como personas que esto no pase... Eh, ...me parece que tenemos que estar acá... ...que tenemos que pedir justicia... ...que tenemos que seguir reclamando... Eh, ...por favor a la barría que nos acompañe... ...la gente que anda caminando... ...vamos a pasar un video sobre la vida de Fernando... ...para que no se piensen pavadas, ...para que se den cuenta de que realmente... ...Fernando era una excelente persona... Yo creo que aún, has, ponele que haya sido la peor persona, tampoco se merece lo que le hicieron a él, nadie merece lo que le hicieron a Fernando, eh, estas personas están libres, todos debemos saber que una persona que viola no se recupera, el violador no se recupera, es una enfermedad, así que yo les pido, yo estoy acá más que nada por mi familia, porque creo que estamos muy desprotegidos, creo que estas tres personas no pueden seguir en la calle, Eh, bueno, también tenemos familiares de víctimas, eh, que bueno, por ahí no pasaron por la misma situación, pero también tienen casos que quedaron impunes, por ejemplo, la mamá de Esteban Navarro, eh, al que le agradecemos mucho nuestra compañía, los familiares de Fernando Sárate, eh, están Derechos Humanos también, no sé si Mirta querés decir algunas palabras. Eh, más que nada por ahí, como para reflexionar, como para que nos demos cuenta que esto de alguna manera tiene que terminar.